Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo, no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas, todavía mi canto no la rescata. Qué lindo Cita Rosa, para hablar de pestes y libros, con Damián Repeto, ojalá que ahora podamos. Repeto, buen día de vuelta, te digo. Buen día de vuelta. Dale, estamos hacer, bien, dale. estamos bien, ahí sí te escuchamos, contanos. Bueno, habíamos, había comenzado a comentar un poquito respecto del Martín Fierro, que tradicionalmente es enseñado como un libro unitario, lo leemos como si se tratara de un libro unitario, pero en realidad se trata de dos libros bastante distintos en su calidad estética literaria y también bastante distinto en sus objetivos ideológicos. El primero que conocemos nosotros como la ida, se llama El gaucho Martín Fierro, escrito en 1862, ¿no? el que más conocemos todos, y termina en un momento en que Martín Fierro, junto con Cruz, quien era un milico de la partida encargado de capturarlo, y viendo la valentía de Fierro decide pasarse a su bando, digamos, defenderlo, un desentor y un traidor, digamos, a la causa del Estado, deciden cruzar la frontera e irse a, a vivir con los, con los indios, como dicen en el, en el libro, ¿no? rompe su guitarra Martín Fierro y dice, vayamos los, donde los indios, allá no hay que trabajar, etc. ¿no? La idea de, de que el mundo de los no cristianos es presentado como un vergel, un paraíso, no solo donde las fuerzas de la ley y del Estado no llegan, sino un lugar donde se la pasa bien. En 1879 eh, José Hernández publica La Vuelta de Martín Cierro y tanto José Hernández como El País ya no eran los mismos que siete años antes. Vamos, cumple Hernández con esa parábola que señala David Viñas del patrioterismo profesional argentino, que se sube al caballo por la izquierda y se baja por la derecha. ¿no? Entonces todo el... Eh, Hernández escribió el libro Exiliado, Perseguido por las fuerzas mitristas, armientinas, liberales de Argentina, pero ya para 1879 él ha aceptado ese proyecto ideológico de país y un elemento fundamental de, para llevar adelante ese proyecto ideológico es el exterminio de los pueblos aborígenes, de los pueblos originarios. Entonces los primeros capítulos de la vuelta de Martín Fierro, repito, publicada en 1879 que es muchísimo más larga que la ida o el gaucho Martín Fierro, están dedicados a describir la vida en las tolderías que es de descripta como una vida sangrienta carente los, los indios como lo llaman, ahí son, están todo el día pensando solamente en malonear en asesinar, maltratan a las mujeres, maltratan a los cautivos, le cortan los talones. O sea, el paraíso de la ida se convierte en un infierno en la vuelta y empieza a operar el libro Martín Fierro como una justificación ideológica de un exterminio que ya está, ya está planeado, es cuestión de tiempo nomás para que los pueblos originarios, de, por lo menos de la zona de la Pampa Húmeda, sean arrasados. Y acá empieza a operar la idea de la peste, ¿no? Está ahí Martín Fierro con Cruz y empieza a haber una peste en las tolderías de fiebre y viruela, como le dicen en el libro, ¿no? De fiebre y sí. viruela. Fierro y Cruz creen que esa peste se debe a que los indios comen mucha carne de potro y eso los aleja un poco del sentimiento cristiano, pero eh, los propios los propios locales, le echan la culpa a un, a un gringuito que es cautivo, que ha bajado del, de un barco y que trae consigo la viruela. Esa viruela arrasa con, con, los, con los indios, pero también se muere en esa, en esa circunstancia Cruz. Entonces eh, Martín Fierro, después de la muerte de Cruz y de ver algunas cuestiones bastante desagradables, ¿no? Digamos, describen la aparición de una cautiva y uno de los... el, el padre, digamos, de esa, de esa criatura mestiza, cuando pare la mujer, lo agarra del cordón umbilical y lo empieza a dar vueltas como si fuera una boleadora el bebé, ¿no? Digamos, una, una descripción totalmente exagerada y mentirosa de la vida en las tolderías que de algún modo viene a eh, funcionar como una justificación estética de repito, el exterminio que se venía. Entonces esta peste comienza a arrasar con todos, se muere Cruz, llora Martín Fierro frente a su tumba y decide entonces en ese momento volver con el caballo cansado, con la, con la cabeza gacha, al mundo civilizado, al mundo donde imperan la ley de y la ley del Estado. Y me parece a mí que de algún modo la metáfora de la, de la peste y de la enfermedad acá funciona con como una metáfora de las fuerzas del Estado que avanzan sin, sin, sin freno. Digamos, la peste a extermina a los indios, comienza a exterminarlos de la misma manera que lo van a hacer eh, las fuerzas estatales cuando quieran recuperar o robar esas tierras para imponer el, el latifundio, como dice la canción de Cita Rosa. Y en ese sentido toda la, la parte del libro funciona como una especie de oda al sometimiento del, del gaucho ¿no? el gaucho rebelde que se pelea contra las injusticias que sufre él y su clase es en la segunda parte del libro la vuelta de Martín Fierro un viejo cansado que lo único que quiere es encontrar un buen patrón que, con quien trabajar aceptar todas las condiciones que este, que este patrón le, le imponga y en ese sentido ¿no? la La parte más mentada de la segunda parte del libro, que es, son los consejos que Martín Fierro le da a sus hijos y al hijo de Cruz Picardía, son digamos, probablemente la... un manual para que los pobres se sometan al poder de los ricos poderosos y al poder del Estado. ¿no? Una porquería total donde todos los consejos que le da Martín Fierro a sus hijos y a quienes lo escuchan, es que se sometan, que agachen la cabeza, que se hagan amigos del juez, mm. más allá de eso, de los hermanos se han porque esa es la ley primera, Vamos, lo que demuestra un poco esa, esos cantos, esos consejos, es que hay una peste incluso más grande que, que la viruela, que la fiebre, y que es la peste del Estado liberal, que llega, enferma a todos, y no deja a nadie afuera. Aquel que tiene los anticuerpos necesarios para defenderse de esa peste que es el liberalismo, que es en el caso de los poderosos la, la, la propiedad de los medios de producción y en el caso de los pobres esa especie de resignación y sometimiento van a ser necesariamente exterminados. Muy bien, Damián. Redondito, ¿viste que se puede sintetizar? ¡Ah! <risa> Gracias, un abrazo. un abrazo le damos a Damián Repeto, nuestro compañero que siempre nos trae eh, en estos días esto de Peste y Libros, Libros y Pestes.